día, Fabián Pérez, eh, Franco Magistri, Santiago Ortega, te saludan. ¿Cómo andás, Iván? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Bien? ¿Vos? Para el partido. Bien, bien. Eh, por, por ir a almorzar ahora, después dormir una chistita, ya preparándonos para el partido. Hay que descansar mucho porque va a ser una noche donde hay que dejar toda la energía posible. Eh, sí, sí, además venimos con un desgaste ya eh, de, de, de toda la serie, así que hay que descansar bien, hay que... tratar de, de ahorrar toda las energía posible ¿Qué se come hoy eh, pastas Pastas, como, está, sí, muy bien, está muy bien el partido está muy bien las pastas de previa al día del partido Claro eh, cómo llegas físicamente estabas con algunos golpes este, has, has tenido eh, dos series eh, hasta acá todo el equipo obviamente no estamos hablando con iván basualdo Eh, dos series muy difíciles ¿Por qué? Porque en la primera Te tocó enfrentar y, y marcar Vos en primera persona Y después con una gran defensa en conjunto a un, a un gigante Para nuestra competencia como este Anthony Johnson y ahora También peleando, bregando contra Un, un, un juego interior de Ferro este, Bastante grande con, con Kevin Hernández Con Nacho Alesio, este Con Ramón Clemente cuando va Con, con toda su capacidad atlética va cerca ser sí. canasto ganasto eh, y ustedes no son un equipo con gente muy alta y con muchos kilos claro no físicamente bien eh, tuve algún golpe en la serie anterior va golpe una molestia en la espalda eh, pero en la serie anterior pero ya, ya me recuperé así que eh, sí la, la, la serie anterior contra johnson que es uno de los más dominantes de la vida eh, fue fue complicada fue un desgaste grande pero que por suerte lo, lo pudimos eh, repartir en, en todo el equipo como decís con la defensa esa de en conjunto eh, para, para que no nos hiciera tanto daño porque era una de las armas más fuertes que tenían ellos y con la que más nos estaban lastimando a nosotros así que, que gracias al trabajo en conjunto al desgaste que hicimos todos en ese, en, en, en ese jugador particularmente pasamos esa serie y ahora de vuelta también Eh, como decimos ellos son muchos con mucha muchos recursos mucha potencia eh, y bueno sí, también tenemos que, que tratar de, de repartir más el trabajo entre entre los que los que somos para para, para gastar la, la, toda la, la fuerza que tengamos dieron la sorpresa de los playoffs eh, levantando un 0-2 contra traball y además ganándole el quinto en su casa crees que repiten esta noche pero en ferro Es, eh obviamente sí yo pienso que sí yo espero que sí. Eh creo que pudimos ganar el primero acá, eh ellos también nos ganaron allá, así que va a ser un un lindo partido. Eh por momentos creo que pudimos dominar el juego, por momentos lo han dominado ellos, por eso ya armar lindo partido, fue una serie pareja y linda. Eh, de ver. Eh, así que creo que, que va a ser un lindo partido y sí, yo espero que sí que que podamos repetirlo a lo, a lo del quinto partido de Bahía. ¿Ves alguna similitud entre esta serie con Ferro y la anterior con Bahía, a favor de ustedes? Eh, la similitud es la que la, la, la del equipo que, que creo que la tuvimos, o la fuimos desarrollando durante el año, que es la de, la de no bajar los brazos, creo que el equipo fue aprendiendo a, a levantarse en los momentos en los que no está tan bien, y... y seguir seguir peleando, creo que eso pasó en la serie anterior, y pasa en esta, eh, después de perder dos partidos seguidos, ganamos el cuarto, y traemos la serie de vuelta al quinto, y venimos a pelearlo de vuelta, eh, creo que eso esa es la similitud que, es de, de, que, que el equipo fue adquiriendo durante el año. Iván, este, imagino que independientemente de... Te dos preguntas, la primera te voy a, eh, Por una charla que tuvimos anteriormente, los, los tres que estamos acá en la mesa... Eh, y la tuvimos con Franco Balbi de, eh, a ver, yo digo que las, las presiones están repartidas eh, para los dos equipos presiones por ahí la responsabilidad por el, el mote de, de ser más candidato menos candidato y el hecho de haber marchado segundo y en algún momento primero de la conferencia sur mayor responsabilidad por ahí tiene ferro uh -huh. eh, son siempre cosas que, que se dicen y que a veces es muy difícil determinar cómo es así, ¿no? Usted cómo se siente frente a este partido con la responsabilidad de ganarlo, con la presión de ganarlo, ¿cómo cómo lo manejan eso? No sé si no sé si con la responsabilidad de ganarlo, sino con la responsabilidad de, de, de seguir con el trabajo que hicimos durante el año, con esto que fuimos aprendiendo durante el año de ustedes, ¿no? de de siempre querer un poquito más, de tomar las oportunidades, de aprovecharlas. o de por lo menos hacer el intento de, de, de aprovecharla. Eh, creo que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros con nosotros. Eh, después de la presión, sí puede ser que ellos tengan un poco más la presión que nosotros por eh, por cómo se armó el equipo, por cómo les fue durante el año, pero nosotros tenemos esa responsabilidad con nosotros de tratar de de seguir haciendo lo que lo que fuimos aprendiendo durante el año, que, que nos sirvió a todos. Y, y en lo personal, el balance positivo, ¿no? Y, y ya te libero con esta esta pregunta. Eh, digo, venías, estuviste en, en, en Obras, eh, que fue el equipo que te dio la, la oportunidad de continuidad en Primera División, este y, y la salida por esa eh, huelga que hubo, en, en donde vos tenías todavía un, un año más de contrato, la decisión de ir a Quilmes, pero basquetbolísticamente hablando, eh, tuviste un año muy bueno eh, y, y hubo un crecimiento en tu en tu juego y, y me parece como que eh, pudiste sacarle más rédito a, a tu entrega física, ¿no?, en Quilmes. Sí, yo lo tomé como eh, como una oportunidad más que... Lo tomé como la oportunidad de, de, de terminar de encontrar un lugar para para afianzarme, para ganar en estas cosas, para ganar en confianza en minutos, en responsabilidad, así que sí, el balance es, es, es positivo, eh, yo vine un poco buscando buscando tener más lugar y, y bueno, es que todo, lo pude aprovechar, así que, que sí, que estoy contento con eso. Me parece muy bien, bueno, eh, nos vemos la noche, si Dios quiere, eh, seguramente va a ser un juego como hasta aquí la serie, Eh, muy parejo y, y con mucho nerviosismo y seguramente con más polémicas y seguramente con, con esa gente de Quilme alentando que no que, que no va a faltar esta noche seguramente en el Héctor Echar eh, así que nada, nos encontramos la noche y van seguro, seguro que no no que va a ser un lindo partido esperemos que salga lindo para ver también eh, la cancha va a estar linda así que esperemos disfrutarlo las únicas dos bajas las que vienen teniendo la de San Simón y la de Cavaco, nada más el resto sí, todo sí. bien y sí, sí, después estamos todos. Bueno, bárbaro, bárbaro. Iván Basualdo, muchísimas gracias por el contacto. ¿eh? Dale, nos vemos la noche. Bueno, la previa del partido esta noche, el único que se juega, ¿no? Franco Balbi, Iván Basualdo, este...